Un circo itinerante donde encuentra esa mujer Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja... Hola a todos y todas, estamos como siempre en Hora Libre en el Barrio, un programa de inclusión y como todos los viernes nos visitan distintas escuelas y talleres en donde trabajamos y participamos durante toda la semana Y esta vez nos visita la, eh, nos visitan los chicos y las chicas del Isauro Arancidia. ¿Cómo están? Muy bien. bien, bien. ¿Quién quiere presentar? ¿De qué cursos son y demás? Eh, bueno, mi nombre es Elía Germán Romero, alumno de la tarde, segundo ciclo. ¿Y quiénes te acompañan? puedes decirme quiénes están acá hoy con nosotros? Está Pedro, mi hermana Belén, el Sol es la hermana de Pedro... Mi amigo Seba, mi amigo Daniel, mi amigo Corcho y la profesora Inés con Martín y me olvidé tu nombre, pero... Te olvidaste mi nombre, bien, dos bueno. meses trabajando para que te olvides mi nombre. Sí, pero Justo te veo cada nombre. una semana, te veo. O sea, si estuviera Clarisa acá no te olvidarías, pero yo que trabajé dos meses con vos te olvidaste mi nombre. Bueno, no bueno. importa, Elías. Bueno, ¿y quién puede contar que estuvimos trabajando durante estos dos meses que yo fui todos los miércoles al Isauro? Estamos trabajando lo que viene a ser absurdo, algo de absurdo, eh, los derechos. A ver, los derechos y el absurdo. ¿Quién puede contar un poco, Dani? no puedes contar un poco qué, qué es esto de los derechos, el absurdo? Sí, no, se trata un poco de... Porque estamos atravesando por un problema, ¿viste? Porque no quieren tirar la escuela, ¿viste? Quieren poner un metrobús, ¿viste? Que te enteraste vos. Sí, claro. Estamos haciendo distintas marchas, estamos haciendo, estamos peleando para que no nos saquen el colegio, porque si no eh, nos arruinan todo porque es un colegio que taberga a mucha gente, en situación de calle, mucha gente de barrio de barrios bajos, digamos, y, y te dejan acá a una banda de gente. Y estamos haciendo, ¿viste? tratando de lo absurdo, viste diciendo una cosa que... Que capaz que no, se entiende, que, que no es lo que se entiende, sino que es al revés. Difícil de explicar. Claro, es difícil de explicar. Bien, igual está bueno. Dijiste el contexto. Nosotros decidimos trabajar como contenido los derechos y la vulneración de derechos. Y por otro lado, decidimos con Inés y con Martín, que por las características del grupo, que son muy divertidos y divertidas, lo ideal sería trabajarlo desde el absurdo, que es otra forma. No las estoy viendo, chicas, pero sé que están ahí. Me molesta un poquito la pantalla. Eh, quiere saludar Belén? Sí, hola a todos. Ahí está ah, bien, ahí a escuchamos todos. a Belén, está Sole también por ahí, está Corcho. Bueno, eh, si les parece, la idea sería que ahora contemos un poquito más sobre el contexto particular de eh, que está viviendo no solo Elisabro Arancibia, sino todo el barrio, sí. con esta intención del gobierno de la ciudad de construir el Metrobús. Pero primero vamos a escuchar una canción eh, que yo les hice escuchar el otro día que se llama El Reino del Absurdo, que... Eh, Creo que tiene sentido con lo que venimos trabajando. Bienvenido al reino de lo absurdo. Reino de la pantomima. Donde todos andamos al revés, tío. ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrar? En reino de la confusión, donde la vida es solo ilusión, aquí las cosas no son lo que son, reino de engaños, mentiras y traición. En reino de la confusión, donde la vida es solo ilusión, aquí las cosas no son lo que son, reino de engaños, mentiras y traición. En este reino todo tiene un precio, y el lenguaje de parrafio aburre al necio que prefiere no pensar y ni se esfuerza. a quien que menos sabe es el que grita quien le quita la razón al que la impone por la fuerza si buscas trabajo tendrás tu oportunidad pero el puesto es pa'l sobrino del jefe vaya casualidad la habilidad de ser inútil siempre beneficia el mañoso curra el doble es un mediocre si la picia y las noticias quieren solo audiencia en este reino los niños ni se inmutan cuando ven violencia es la televisión y su contradicción ella te dice consume y el gobierno que aprietes tu cinturón misma situación disparatada aquí la profesión mejor pagada es dar patadas a un balón, si en este reino roba un pobre va a prisión ladrón incómodo y si lo hace un rico le llaman cleptómano y se va al psicólogo, mira alrededor dónde está el error, quién es tan tonto de llamar a un negro hombre de color, es el valor de un reino decadente, donde el país que vela por la paz mundial es el que más armas vende, no, nadie lo entiende pero se resigna son presos del sobrepeso y del sabor de un Big Mac me indigna, el paradigma del progreso es un enigma y Dios es un reloj que nos estresa haciendo digo en, en el reino de la confusión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 al interior, verás un dedo acusador si fumas plantas naturales y mientras venden droga etílica en todos los bares, tú sabes que sí, no puedes vivir sin esa dosis de tecnología en estos días de miedo y psicosis un mentiroso aquí es famoso por su encanto, un abogado hará que un hijo puta se parezca a un santo en este reino el engaño es un gran negocio y torturar un animal en la plaza motivo del ocio, el ocio un privilegio si eres proletario, pues saca pecho ante el calvario del préstamo hipotecario por un techo pasarás tu vida en Y a punto de irte otro barrio, ya eres propietario, respira tranquilo, ¿crees que es injusto? Dilo, no eres el único, protestas como un ciudadano, callas como un súbdito, es típico ver como políticos se insultan y fabrican bombas nucleares para no usarlas nunca, yo no les creo, veo reos del desempleo, sufren con razón, la cruel globalización, y es que quien no tiene enchufe es un bufón en este feudo donde Dios tiene dos nombres, uno es dólar y otro es euro. <risa>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 Pura realidad, el reino de lo absurdo, de la falsedad. Y estoy acá con los chicos y las chicas de Lisauro, Arancibia, del Centro Educativo, acá cerquita, eh, ahí en la 9 de julio. Les habla a Clarisa que llegué finalmente y a él me pasa la posta. Gracias, compañera. ¿Cómo andan? Estoy respirando todavía, ¿eh? déjenme un poco de tiempo. Muy ¿Qué tal, bien, acá días? andamos, tanto tiempo. Bien, ¿no? Sí. Los veo acá como en Panchos por su casa, en el estudio de La Gráfica. Bien, los veo bien. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien. ¿Contentas de estar acá en la radio? Sí. Bien, bien. Bien, bueno. Quiero que nos cuenten y le cuenten a los oyentes, de algunas cosas estamos al tanto, porque la radiográfica está cubriendo lo que está pasando actualmente con el Isauro Arancibia y con otros espacios que están vinculados a lo que va a ser esto del Metrobús. Cuéntenos un poco qué es lo que está pasando y cuáles son las acciones que se estuvieron llevando adelante desde el Centro Educativo. Y la verdad que venimos peleando ya hace rato. Sí. Y bueno, cuando lo enteramos que lo querían tirar a la escuela y... Y muchos lugares más también, que no solo a los otros, gente que trabajan <risa> sobre de barrio. Y... A ver, contemos, porque por ahí hay uno que acaba de llegar está escuchando. ¿Qué va a pasar exactamente ahí en esas cuadras? ¿Metro? ¿Quieren poner un metrobús? Quieren poner un metrobús, bien. Y para hacer el metrobús, entonces hay que tirar todos los edificios. Eh. Y ahí está el Atlético, que es un centro clandestino de detención. Eh. Está el Centro Educativo, Isauro Arancibia. Está el CAINA, que es un centro de atención sí. para chicos en situación de situación de Muchos años calle. de peleamiento con chicos de situación de calle y para que de repente vengan y tire todo así como si nada. Bien, o sea, hay un montón de pibes y de pibas que uh -huh. saben que eso está ahí porque se construyó como uh -huh. la referencia, ya se conocen la dirección. Sí, más aparte sobre eso, no ni siquiera no, no lo comunicaron, no dijeron nada, si lo van a un, otros lugares... Donde lo vamos a ir. Para. Y en el caso de la escuela, eh, llevó un montón de tiempo ese edificio, porque fue una lucha de muchos años que ustedes tengan un lugar, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Y ahora estarían otra vez sin lugar. Sin lugar, de vuelta. ¿Le dijeron algo a los funcionarios en relación a eso? Todavía nada. Nada. Bueno, yo sé que hicieron acciones en la calle. Cuéntenle a los que no estuvieron ahí qué cosas hicieron. ¿Se acuerdan algunas chicas? Sí. Dale estuvimos repartiendo volantes sí. hicimos carteles eh... Mano, banderas. hicimos Mano, banderas, banderas. hicimos sobre uno colectivo también y paraba de corte con, ya de metrobús corte de carteles ¿cómo colectivo de papeles como si fuera, armaron, como si como fueran, si fuera un metrobús. metrobús también la parada todo eso también lo bueno, habíamos nombrado, bien eh, al micrófono. como si fueran las estaciones, en esos lugares donde lo que hoy funciona eh, en apoyo de los derechos sí. o el desarrollo del barrio y de la población, si esos edificios fueran tirados abajo, se crearían estaciones donde no funcionaría nada con ese mismo fin, entonces nombramos de nuevo... Renombrando las estaciones, que sería, por, el, ejemplo, por ejemplo, la estación le... del Atlético, ¿cómo se llamaría? ¿Se acuerdan? Yo lo leí. Es la estación del olvido. Bien, en vez de la memoria, que hoy es lo que hay se intenta preservar, sería la estación del olvido. ¿Y la del Isauro? ¿Centro educativo? Era la estación de los chicos sin escuela. Uh -huh. Claro. Donde está donde hoy funciona la la asamblea del pueblo, que es ya pasando San Juan. Sí. Eh, porque esto es sobre Paseo Colón. Eh, estaría En vez del lugar donde la gente tiene voz Tiene decisión, tiene intercambio Sería la estación del silencio En donde hoy funciona el Caina Habíamos nombrado Una estación del abandono uh -huh. Y donde está el edificio Marconetti Que viven muchas familias Que también sería un edificio tirado abajo eh, La estación del desalojo Del desalojo, claro Porque ahí viven personas y estarían quedándose En la calle, sus familias y con todo Bien, y la gente cuando ustedes reparten volantes, ¿qué onda? ¿Está perceptiva? ¿No, ¿No le importa? Y a algunos sí lo importa porque sabe la situación de la gente, ¿viste? Que, que de calle, bueno, algunos lo entienden como es en la situación y algunos no. Pasan colectivo también, tocan la bocina cuando estamos cortando la calle, colaboran un poco... Ah, bocina en apoyo. Uh -huh. Ah, está bueno. Bueno, a ver lo que dice acá y me van contando. Dice, eh, jornada interna, una jornada de debate que se hicieron se hizo ahí en el Centro Educativo Isauro Arancidia, donde salieron algunas consignas. Dice, no al cierre de la escuela pública, no nos saquen lo que construimos hace tiempo, no queremos Metrobús en San Telmo, somos luchadores para demostrarles que nos interesa estudiar, no somos peligrosos, estamos en peligro no a la construcción del Metrobús. No queremos volver a empezar lo que empezamos hace tiempo. Si tiran la escuela con el Metrobús, no llegás a ningún lado. Si nos quieren tirar la escuela, ¿a dónde vas a llegar? ¿Qué son esas consignas? ¿Cómo fue? ¿Estuvieron todos en esta jornada o algunos? Algunos. Ah, sí. sí, estuvimos Contame. todos, participamos, viste. Eh, digamos, la opinión de cada uno se está puesto ahí, viste. Sí y está mal porque hay la escuela esa ayuda a mucha gente que está en situación de calle gente que viene de barrios bajos, de provincias y es un flaco y va por el lechico todo bien, se entiende pero no, si no arruina porque aparte de ahí te dan una remano te dan una reayuda es más que un colegio digamos eso es muchas cosas es difícil de difícil explicar. Pues hay que estar ahí verlo y, y ahí se dan no cuenta. ¿Quién ayuda Daniel? Es difícil de explicar, es una escuela, pero aparte de ser una escuela, es un lugar al que llegan un montón de chicos y de chicas, algunos no tienen todavía ganas de estudiar, pero sí encuentran ahí no, algo para hacer o no. Es como nuestra casa. Como una válvula. Ah. Como para vivir, o sea, solo ahí sobrevivimos, ahí salimos adelante, o sea, somos de la calle, pero también podemos estudiar y a la vez salir. La Eso es, que es, nos ayuda mucho a salir, salir adelante. Es, es muy diferente porque yo vivo mucho tiempo en la calle, ¿viste? Sí. Y de los 11 años, imagínate. Y de repente en la calle sentí mucho rechazo, mucho hay mucha gente ¿viste? que te discrimina porque sí. vive en la calle y todo eso. Y ahí no ahí te dan una mano, en vez no te, no te discriminan porque tú en cana, porque soy de la calle o porque no sabés leer, escribir. Digamos, no, no no discriminan, sos un chico más y te, te intentan dar una mano. ¿no? Bien, el equipo de Elisauro lo que hace es Eso, trabaja con los derechos que tienen todos los pibes y las pibas claro. y en realidad la circunstancia de estar en calle o haber estado en cana o no haber estado es una circunstancia que en ninguna medida anula ningún derecho, lo que pasa que como dice Daniel, en la calle la gente se pone espesa, a los pibes que están en la calle a veces se los deja de lado y elisauro es la propuesta contraria a eso. Sí, pero a veces ¿viste, malinterpretan las cosas porque ponen todo en la misma bolsa, ¿me entendés? Ajá. Uh -huh. eh, Uno no elige estar en la calle, porque uno, si pudiera elegir, elegiría una cama caliente, un plato de comida todos los días, ¿me sí. No está pasando frío en la calle, ¿me entendés? Pero hay mucha gente que no entiende eso, ¿me entendés? Y sin embargo, en vez de darte una mano, eh, piensan en progresar de ellos y crecer más, a, más allá de, de, de lo que son ellos, ¿me entendés? No sé para qué, porque en realidad la, la riqueza no sale de los materiales, sino de lo que está dentro de uno, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces el espacio de este, este edificio es más que un edificio y el centro educativo es más que una escuela. Es todo esto que aloja todo lo que les va pasando y que va pasando por distintos momentos. Eh, bueno, esto está en peligro entonces. Está en peligro porque no sabemos si lo van a ubicar en otro lado, dónde va a quedar y aparte porque yo me acuerdo que ustedes, ustedes por ahí no, algunos sí, muchos chicos de Lisauro vinieron antes cuando estaban pidiendo el edificio que todavía no estaba, y nos contaban que estaban acá, allá, de prestado, que estaban que comían la vianda en la escalera. Nada, llegar al edificio fue una gran lucha, y ahora estar en esta situación es tremendo, ¿no? Muy complicado y muy injusto, muy injusto, parece como una trampa ahí. Eh, nada, los chicos que llegaron a su edificio, construyeron una escuela, la escuela, para quien no la conoce, está en Paseo Colón, ahí donde dan la vuelta los colectivos, está buenísimo el espacio, es un espacio grande, es un espacio que eh. se merecen y que les faltan cosas pero que, que está bueno, que debería seguir progresando. Eh, el, ahí en la escuela, donde estamos nosotros, en sí. el Esauro, eh, nosotros tenemos ah, y hacemos reunión los miércoles, que se llama Hermanos de Calle, que es un, una reunión que lo, lo decidimos entre todos los, los compañeros de turno mañana y turno tarde. Eh, y hablamos de todo un poco de lo que es la violencia con la policía, lo que es el desalojo con, con la metropolitana o con la federal o con los espacios públicos. Eh, nosotros, hay muchos pibes que sufrieron en sentido de que venía la, la metropolitana con, de civil, con auto particulares, con el camión de cliva y los espacios públicos y te tiraban las cosas y vos te acercabas a agarrar algo que era tuyo y te cagaban a palazos. Para mí la gente lo ve a favor de Macri y, y para nosotros tamales porque es como decía el compañero Daniel, eh, a nosotros lo contó construir eso de vuelta. Sí, está bueno lo que dice Oscar, más allá de lo que opine la gente es un delito lo que vos estás contando, o sea, sacar a los pibes a patadas y sacarle las cosas es, es un delito porque los pibes tienen derecho porque la policía no puede andar de civil y no puede hacer eso, y más allá de lo que opinen las personas, que a veces las personas opinan mal. Sí, pero la gente a veces lo ve eso, ¿me entendés? Y no hace nada. Sí, lo que Lo que más quieren es ver un negrito menos en capital, ¿me entendés? Un negrito menos en la calle, en vez de ayudarlo, ¿me entendés? Que mandarlo, en, en cualquier lado. ¿entendés? ¿Y vos, Daniel, vas a las reuniones que cuenta Oscar? Yo sí, yo estoy siendo parte de la reunión. ¿Qué? ¿Es como una asamblea? Es una asamblea donde queremos hacer... Eh, esto queremos llevarlo a la, la legislatura, ¿viste? Vale, ya lo llevamos ya. Sí. Pero es un plan para que los chicos, la gente que en situación de calle pueda tener un hotel, por lo menos para que puedan progresar y no estar mal en la calle. Pero queremos pelear para que todos tengan un hotel. Nosotros ya lo conseguimos, ¿viste? Uh -huh. Somos eh, 30, 30 en el grupo, 30, 40 por ahí. Y bueno, nos estamos organizando para poder eh, sacar adelante esto y, y que bueno, ve eh criminal a otros ¿me entendés? Que somos porque nosotros también la vimos, ¿viste? Y queremos ayudar, queremos dar una mano, queremos dar un poco de lo nuestro para para poder Para otros pibes que están ahí. Claro, Chicas, ayudar. ¿ustedes van a la asamblea? Sí. ¿Es difícil hablar en público? ¿Cómo es eso de una asamblea? ¿Es fácil o sea, opinar? O te bardea, nos escuchan, cómo funciona? Funciona bien, funciona bien. Sí, nos llamo muy bien todo. Sí. Nunca fue difícil, me está perfecto. Nunca fue no, difícil a hablar. A veces ¿Te da vergüenza, o no, a veces o no. Sí, a lo primero sí, pero pues. Bueno. Después uno sí, va algo. Sí, somos motor como... hermano de calle van ganando confianza. Es como una organización, no lo que se está pensando. Sí, sí, no hay, hay, ¿viste? hay conversaciones que se ponen vistes, pero es, queda ahí, ¿me entendés? Está es bueno, un debate. Está bueno, un debate acalorado, pero Claro, está bueno. Pero es porque todos lo tenemos eh, como se llama? Eh se dice? Viste cuando lo mismo pensamiento, digamos, ¿me entendés? Capa uno entiende mal o por ahí entiende otra cosa, ¿entendí? Pero sí, pero el debate está bueno, o sea, incluso tener ideas distintas, bueno, es parte claro. del asunto. El tema es que va creciendo la organización. Sí. Se te fue para arriba. Sí. ¿La comodás a Oscar que quiere hablar y se le... Contame. Eh, nada, eh, bueno, nosotros eh, ahora en la semana tenemos tenemos unos talleres, sí. que tenemos unos cursos de bici, que eso se, se maneja... de durante durante la mañana y durante la tarde. Después tenemos taller de panadería, eh, taller de circo y la verdad que como decía el compañero, eh, es un bajón que lo saquen lo que lo que tenemos nosotros, ¿no? digamos. Porque a nosotros lo nos gusta aprender, lo gusta salir adelante. Eh, a mí también me pasó varias veces cuando yo paraba en la calle, yo paro de los Tengo 24 y estoy de los 8, 7 años en la calle. Y yo al Kaila lo conozco hace tiempo y era diferente. Y después al Isauro lo empecé a conocer por parte de mi hermano. Y nada, después fui fui yendo, eh, fui tomando confianza, fui a, eh, teniendo confianza con la gente de ahí, hasta que llegó un momento que... Ahora estoy en un, en un hotel, estamos en una pizza con el compañero con el Dani y eso lo yo vio la escuela, porque queremos terminar y tener un futuro un futuro bueno para demostrarle a la gente que nosotros no somos ningún delincuente. Bien, ahí Oscar estaba un poco contando que es esto de un centro educativo, un lugar donde es como una escuela, pero también hay talleres que tienen que ver con arte, con expresión, también es un lugar para tener reuniones para organizarse con otros y con otras en esto de ver cómo vamos reconstruyendo lo que estaba por ahí medio roto o, o viendo qué hacemos no con el futuro. Hay más opiniones. Vamos a escuchar un audio que trajeron los chicos y las chicas de Lizauro. ¿Qué imaginás? que puede pasar con la escuela a partir de la iniciativa del gobierno de la ciudad de construir el Metrobús. Hay chicos que estudian acá, que encuentran un futuro, que pueden realizar nuevamente su vida porque anteriormente no tuvieron las posibilidades de, de estudiar bien y acá se encuentra un compañero, se encuentra una madre, una tía, una madrina Se va más allá de de, un, de una profesora o un profesor se encuentra amor cariño buena onda que te entiendan a veces cuando están mal te comprendan como también te puedes encontrar con personas sufridas como qué sé yo también te puedes encontrar con personas que que, que que tienen y que tuvieron cosas como toda clase de cosas pero acá somos todos iguales y Estaría bueno que dejen la escuela porque realmente se encuentra un espacio que en otras escuelas no se encuentran realmente. Yo vengo a esta escuela porque, te digo la verdad, encuentro un compañerismo, cosas relindas que, te digo la verdad, en otros lados no se encuentra porque acá vienen personas especiales, ¿entendés? Con un alma más grande que, un, que esta escuela y que todo Buenos Aires, te digo la verdad acá yo aprendí lo que es estar tranquilo sin peleas y destaca el futuro de los chicos de dos y también saca la oportunidad de estudiar a los chicos de la casa a partir de la iniciativa del metrobús la idea que tiene el metrobús mismo es la de derrumbar nuestra escuela lo que yo pienso y lo que yo siento es que no estaría bueno porque es un lugar donde un montón de chicos vienen a aprender. Me imagino es que esta escuela, como tiene tradición de lucha, va a resistirlo. O sea, no vamos a permitir que construyan ningún metrobús en este lugar, en esta escuela, que fue sostenida y creada por los chicos, por los maestros, hace más de 15 años. Así que la escuela está desde ahora mismo, este, y hace un par de meses, resistiendo y difundiendo el conflicto para que no se lleve a cabo. Yo espero que no pase nada, porque este lugar eh, hay mucha gente de la calle que viene a, a estudiar para poder salir un poco de la calle y salir un poco de las drogas, ¿no? De, y también de los prejuicios de, de las otras clases que nos rodean, como la clase media y alta, ¿no? Que, que nos ven por la calle porque estamos durmiendo en la calle piensan que somos chorros, que somos drogaditos. Entonces nosotros tenemos queremos demostrarle que nosotros podemos salir adelante por nuestra propia cuenta y que y tratar de demostrarle lo contrario a esa gente que que nos ve de esa manera. Inicio espacio publicitario. Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido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 ¿Cómo? Puedes llamarnos para consultar precios y horarios al 4116-2848 o mándanos un correo a artisticasrg.com comunícate y vení a grabar. Vení, vení, vení a grabar.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 espacio publicitario. Bueno, y estamos otra vez al aire acá en el estudio de la gráfica con Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas de Lizaurorancibia, el centro educativo que está acá cerquita y que está en la traza del Metrobús de Macri y que nada, que es un problema, que es un bajón. Los chicos y las chicas, aparte de estar organizándose y, y manifestar el rechazo a esta iniciativa que va a tirar abajo edificios muy importantes de nuestra ciudad, como el Centro Educativo sabro Ancibia, también trabajan un montón de cosas porque es una escuela el Centro Educativo y estuvieron trabajando en literatura y estuvieron trabajando con el absurdo, qué palabra difícil, absurdo. ¿Qué ¿Qué es el el con lo absurdo. Con lo absurdo. Lo absurdo. ¿Quién me va a contar un poco qué es el absurdo? Y lo hacer ¿viste? Como... El absurdo, de, ¿viste? Estamos trabajando porque con el tema este de, de, de Metro sí. y todo esto, ¿viste? Eh, estuvimos haciendo muchas cosas, ¿viste? Trabajando muchas cosas el de... lo absurdo y lo hicimos en un, como como eh, decir una cosa pero que se entienda otra y ah, eh, sí, una cosa pero okay, que se entienda otra claro que es medio al, absurdo pero a eh, en, absurdo. en realidad el es... el absurdo es el absurdo quien lo va a ayudar un poco claro, es difícil de explicar es difícil explicar es difícil de escribir, es difícil explicar es sí, ahí... sole, complicado vos pero vos solo vos <risas> quieren que escuchemos un audio? a ver, escuchemos bueno. un audio que seguro nos va a meter ahí en el absurdo a ver ¿Cómo crees que va a repercutir esta medida en lo que integramos en el Al el... nuevo día, hay un nuevo día para compensar. Todo tu deseo No es lo mismo que te corte una calle a corte que hagan la calle. No es lo mismo. Usar una gorra que la gorra te gusta. No es lo mismo tener canas que venga la cana y te tenga. Y no es lo mismo tener derecho a que te tengan derecho, no es la mismo, no. No es lo mismo. Lavar una mano que lave la otra y laven las dos juntas la <risa> cara. Con lo absurdo. ahora entendí todo, que es entendí lo del absurdo <risa> están riendo, está todo el mundo tentado claro, el absurdo no es lo mismo no, tener porque... canas, que, que te venga la cana ¿no? claro, fue, que te fue... venga la cana y te cede <risa> eh, fue el momento que estábamos ahí <risa> estamos, sí, fue, fue algo cómico fue. Fue tú, igual, tú, claro. hay algo del absurdo, el malentendido puede claro. ser algo del juego del absurdo no una palabra que en realidad tiene distintos significados y según Quien la usa que te entienda puede provocar malos entendidos, está ah. es gracioso. Bien, ¿cómo fue esto? ¿Lo trabajaron en qué momento? Los sí. miércoles. Los miércoles, ¿qué sí. pasa los miércoles? Estábamos con la profe. Con la profe y él, ¿y quién más? Y Martín. El profe. Martín, el profe que está en el taller de radio, ¿y quién más? Y Inés. Y Inés. la, la y profesora, profesora Inés. La profesora Inés. Y ahí entonces, ¿qué es literatura, Inés, esto? ¿Cómo lo entendemos? ¿Taller de radio? ¿Cómo es? Eh, no, es un mixto en realidad, porque sí. trabajamos en, en todo lo que armamos para, para llegar al Die. programa de hoy, trabajamos también lo que era la realidad de la escuela que hablaban recién, lo que es la producción de sentidos, si querés lo pones en literatura, si querés lo pones en lo que es el trabajo de ciencias sociales, no importa muy bien dónde se nombra, sino que lo que trabajamos es eso, es la producción de sentidos es trabajar medios de comunicación que no son los, los habituales como el humor o el absurdo para hablar de algo serio eh, y nos divertimos mucho, sí. un montón no, no, la pasamos bien bien está bueno, está bueno eso vamos con otro audio y seguimos escuchando un poquito las producciones que están haciendo los chicos y las chicas Un boleto de 80 centavos, por favor. Disculpe, tiene que poner la moneda en la máquina. ¿En la máquina? Sí, señora. Ah, pero no es tan fácil. Yo no me esperaba esto. Señora, ponga la moneda y listo. Momentito, momentito. Esto es más serio de lo que pensaba. Por favor, ¿hay alguna persona que sepa leer las niñas de las manos? Yo leo la Biblia junto mis hermanos, pero no leo las líneas de la mano. Yo leo diarias y revistas, la lectura de las manos no la tengo prevista. Yo me llamo Leo, era rey, la idea Leonardo, pero me dicen Leo, pero en las manos, aunque las veo, nunca las leo. Yo me llamo Leonor y también me dicen Leo desde que era niña, pero no entiendo nada de las manos y sus líneas. Señora, está en una línea de transporte reposable y cumplidora Y tengo que hacer el recorrido. En horas le ruego que ponga la moneda y deje pasar a lo demás. No me acude que esto es Parece que nadie sabe leer las líneas de las manos Por favor, ¿hay algún astrólogo en este colectivo? ¡Qué horror que un astrónomo! Mi tío, Alejo, pero vive realmente Alejo. Yo mi barrio soy astro de la canción Ciudadana y canto tambo. me encanta! Tengo un casco de astronauta y un cohete, pero ¿cómo es Señora, por favor, ponga la moneda. Parece que astrólogo no hay. Por favor, ¿hay algún pasajero que sepa tirar las cartas? Yo la mucho tiempo en el callero, sin sí, tirar las cartas, pero de abajo de la puerta No, eso no me sirve. ¿Hay alguno a mí que sepa leer la hora del café? Yo tengo goma para borrar lo que no se lee, pero ninguna tiene relación con el café. Señora, si no ponen la moneda, la que va a tener que borrarse es usted. Y por favor, termínelas con eso de la borra de café. Señora, ponga la moneda de una vez. Le dije que no me apurara. Esto lleva tiempo. Por favor, ¿hay algún vidente en ese colectivo? Pero señora, ¿qué le pasa? Qué evidente ni qué evidente Lo que es evidente es que usted está demente. No puede estar todo el día para poner una moneda. Por favor, le pido que la ponga y que se mueva. Señor, cuando subir me dijo que pusiera la moneda en la máquina, yo quise hacerle caso. Pero la máquina dice, indique su destino al conductor. Quiere que le diga cualquier cosa, no sé cuál es Este colectivo no hay nadie que pueda decirme lo hoy. Esta no es una línea de transporte seria. Hágame el favor, pare aquí, porque me bajo ya mismo. Y colorín colorado, esta el taller de radio ha terminado. Y ahí escuchábamos, entonces... ¿Qué es un radioteatro eso? Más o menos, es un texto de Adela Bach sí. ¿Cómo se llamaba? Un desatino con el destino, de Adela Bach Bien, toda una cosa que tiene que ver con el absurdo ¿Quiénes son las voces que aparecían? Yo, Elías, Sole, eh, mi hermana Belén, Sebastián y... Daniel, y Daniel. ¿Fue difícil grabar? Sí eh, Cuentó un poquito, pero de a poquito Renegábamos un poco también Ah, que ya nada, me cuesta, ¿no? Bueno, pero hasta que lo salió. hacíamos y salió, salió salió muy bien. Pero igual nos sentimos re cómodos porque somos nosotros ¿viste? Y, y lo hacemos como como, como una diversión, ¿no? como la como la estamos, diversión. Como estamos en grupo que claro, ya lo conocemos, ya, ya sale normal. ¿viste? Porque como si tenés común. que leer así en otro grupo que no tenés confianza... Claro, buscar, ya es eso. como medio complicado. ¿Sol? ¿Te costó a ah, perdón. ¿Vos oh, eras? Un poquito difícil si sí, me gustó una banda ¿Sí? grabaste sí, varias la primera veces? no quería saber nada yo. Ah no quería, definitivamente no grabaría. No, le de, no, leer, no, leer, no, leer, no Después eh. entonces. Después se enganchó ahí. Después, no, ver, me me <risas> y varias veces grabaste o una sola vez de una? No sí, como tres veces. <risas> <que> <risas> tres veces. <risas> sí, sí, siempre se graban muchas veces, eh. La gente incluso Hasta los que, que trabajan en bien, la bien, tele sí. o en la radio Eh, varias veces graban las cosas, no es que de una sale todo, siempre hay que grabar más de una vez. Bien, ¿les gustaron las voces o les suenan raras las voces? Eh, a mí me ha rara. Uno se escucha raro, horrible, ¿no? Porque ¿sí? yo soy bambino, por eso dicen todo. Soy que soy yo le quería apretar una dentadura. Pero sí. alguien ya está boleseando. Bien, ahora me contaba la, la seño que en realidad, ustedes primero empezaron arrancaron viendo un video, un video que era el reglamento es el reglamento, de la misma autora, ¿se acuerdan? Yo no lo vi, ¿quién sí. me lo cuenta? Oscar, ¿te lo acordás? No, pero lo vi. ¿Lo viste? Y quién se más o menos me cuenta. ¿El reglamento sí. es el reglamento? No, sí, no, Había como una confusión. Sí, ah, sí, de la reglamento. Ah, eh, de la no. ya sé cuál es. Eh, eh, es una señora que está sí. en un supermercado. Uh -huh. y ah, sí. No yo, no yo también me acordé. No, ten ah, me acordé. no, no me acordé. tenía cartera. Sí. Y, y la cajera le dice momento señaló no se puede hasta ah. que no me muestre la cartera pero no tengo cartera ah, pero el reglamento no dice que hay que abrir la cartera dice, y mostrarla antes de salir claro, y eh... de pero y si no <risa> tiene cartera y le echaron que darles a la seguridad al descargado todo, todo porque de no, no tiene cartera Porque, porque el la reglamento cajera, dice que claro. hay que revisar la cartera y si yo no tengo cartera, ¿qué hago? No sé, no lo voy Ah, bueno, yo llamo al de seguridad porque hay que mostrar la cartera, señora At, ¿sí? At, ¿sí? A, ¿sí? Hasta, ¿sí? hasta que le pidió sí, la, sí, la, la señora seguridad. le pidió la cartera la cajera y le mostró la... Le dijo, le dijo, me aprieta su cartera ¿Para qué? Para mostrarle la cartera Así alguien muestra la cartera, porque claro. el reglamento claro. es el reglamento, ¿y ¿no? Le, le, le, la le, cartera, mostró, la le mostró la cartera y le dijo ¿Vio okay, que no...? <risa> No, no no fue tan difícil de mostrar Usted la cartera. Usted hacía lo que decía el reglamento, pero si yo no tenía cartel, no importa, claro. Bien, ahí está el malentendido, el absurdo, <risa> está buenísimo. Y el video yo nunca lo vi, ¿qué son, actores o son dibujitos? No, no, son son actores. ¿Actores? Ah, mirá. Sí. ¿Y está, está bien hecho? Sí, está muy bien hecho, está, está bueno, es entretenido más que nada. Mirá, yo no lo vi, lo veo. A, a lo primero te te pone serio, pero después cuando ya pasa el momento de... Ahora en la vida cotidiana pasan cosas de esas, ¿no? Que alguien te dice una cosa y vos le decís, "No, no puedo, no tal cosa no puedo." Pero como que no, pero sí, que no, que hay como malos entendidos en la vida cotidiana, ¿no? Mi sí. que no uno dice, "¿Cómo no me entendés lo que te estoy diciendo?" "No, pero yo quise decir otra cosa, pasan esas, ¿no?" Pasan esas cosas. Bien, hay una canción, escuchamos una canción, vamos, vamos a escuchar una canción y después seguimos. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajar ni subir, con el coche en movimiento, no me gusta transigir, salvo cuando son ancianos, los que quieren descender, que se larguen si son sanos, no me pienso detener, hacemos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber, plata chica no me queda, cuando tengo que cobrar. Si ante la frente de pagarme con 10.000 en monedas de 50 doy el vuelto muy gentil. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Corro siempre nunca flojo con coraje y con valor. Somos si puro estenbrocho, aseseros sin temor, pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad con el colectivo lleno corazón de verdad Hacemos los colectiveros que cumplimos nuestro deber cuando sube a la vereda me aproximo servicial mimcando con la rueda que espera soy genial Colectiveros que cumplimos nuestro deseo. Y escuchábamos a los Lelutiers con el colectivo, ¿no? Y el absurdo. Bueno, este programa con los compañeros y compañeras del Sauror Ancibia tiene que ver con el absurdo, con el humor, con los sentidos y el absurdo ahí como... Un malentendido, algo que, que puede ser gracioso Y con el Metrobús, que es parte del absurdo de la ciudad de Buenos Aires eh, Que va a terminar ahí eh, poniendo en jaque lo que es el edificio El edificio del centro educativo y otros edificios Que son importantes para esta ciudad Que a veces la gente no los conoce Pero que son muy importantes para un montón de personas eh, Y que bueno, entonces ustedes a partir del absurdo de leer y producir cosas Y de pensar lo que está pasando con el Metrobús ¿Armaron una especie de radioteatro? Un, ¿Un diálogo? Sí, algo... A ver, algo a ver, algo, algo absurdo, parecido, sí ¿Algo? Eh, Sí eh, Digamos eh, Hicimos, viste Como un teatro entre ¿Sí? nosotros y, ¿Armaron los diálogos? Claro, y repartimos diálogos sí. ¿Practicaron? Eh, practicamos distintas veces, cambiando sí. personajes Ajá. Así Porque, y grabaron claro, Y grabamos un Tenemos un par de demos Bueno, a ver, escuchemos la pro, Esta <ríe> es una producción propia Hasta ahora lo que habíamos escuchado era Bueno, fueron los lelutiers Fue Adela Vaxi Es una escritora conocida Esta es la producción de los chicos y las chicas De Lisauro Arancibia A ver, vamos a escuchar Hay una fila de pasajeros que espera el colectivo de la Línea 64 en Avenida Paseo Colón y Cochabamba. En la misma se encuentran dos jóvenes conversando. ¿Vos viste lo que pasó ayer? Sí, se va a armar un rey ¿no? ¿Qué? ¿Que viene el bondi 64? No, señora, se va armar un rey esta es la parada, que no se arma ni se arregla ningún bondi ni nada. Ni no se meta, estamos hablando de derecho. El 64 no va de derecho, dobla ya, ¿sabes? Ya llegó, señora, suba, por favor. Dentro de la unidad del 64 están ocupados todos los asientos y mucho de pie. Hay poco espacio para caminar. Quedan apretados los personajes al lado del volante del colectivero. Señora, está en una buena... Por favor, apruebe el paso. ¿Tiene su vez? Señor, más respeto. Tengo mis años, no me apure en el colectivo. Lo escuché y me hace daño. <risa> Parece que a la señora no le funciona el barífono. Correcto, joven. Por favor, chabudero, voy hasta donde tengo que ir hasta ahí a, re... a arreglar mi teléfono. <risa> escucha, Francho, mejor digamos nuestras conversaciones. Hay que evitar la, demo... la demolición en la avenida Paseo Colón. Estamos en Casa Rosada, mi hijo, mira mira cómo lo dejaron en ruinas a Colón, pobrecito, nuestro descubridor, su papelón. No le ah, casa, tiene razón, rancho. Hay que juntarnos con los pies con organización, con podemos evitar que nos quiten nuestros derechos con el Metrobús ese. Es un alto chantaje su contribución en el barrio. No nos consulta a los que vivimos y si trabajamos o estudiamos ahí. ¿Qué te parece? Sí, rancho, el Metrobús va a atropellar los derechos en el barrio en este jefe que tenemos en la ciudad es un zapado, un zapado <risa> gasta millones en boludetes o cosas que resuelven las necesidad que no resuelven las necesidades de la gente y no en la excusa de este molest... colectivo siento que quieren hacer atrevales desalojar familias de mole escuela y el patio histórico en el barrio está para estamos amotinados. el parque le llama le dio esta entrada topadora pusieron cinta, malla para que nadie pueda pasear y jugar, seguro que lo va a llenar de rejas joven ¿no? a mí también me tienen entre cejas, las quejas, los piquetes los reclamos ando en este en esta hermosa taza de masa no mires así mejor me callo. viste la perna que pasó <risa> <risa> No, mierda, a usted le falta el respeto a la mujer, es violencia, de género, el desprecio, eso no se debe hacer. A usted ni si se lo puede llamar, señor, es un rey arruiní, estuvo re mal, de perejil. En fin, amigos, sigamos nuestro, con nuestro... Tema. me parece que más no atiende ni escucha los reclamos populares, es más torzo que tal que es más solo que esta señora con las miradas... Es así de no... sí, y por eso le decimos en nuestra escuela no es lo mismo tener derecho que el derecho, patrón. Espera, ¿De por favor. Parada, si usted dobla y no sigue derecho, acá mismo es mi bajada. Señora, hágame el favor, bájese, en este transporte en que en el bondi no hay quien nadie la soporte. ¿Podrán los jóvenes organizarse para defender sus derechos? Macri logrará imponer su metrobús y la señora se comprará un audífono. Continuará en el próximo capítulo. Continuarán el próximo capítulo, impresionante esto de, va a Bondi, me, me gusta mucho el absurdo, el juego con las palabras, qué difícil, ¿cómo hicieron y, eso? Y va a continuar. Eh. Y va a continuar, sí. este es el primer episodio. Eh, hay, hay como rima, hay juego con las palabras. Hay como chispazos de los sentidos, hay mensaje aparte y claramente están diciendo no al Metrobús. Todo eso está pasando en esos cinco minutos de audio. Muy buena producción, felicitaciones. Sí. Muy Gracias. bien. Y todo rústico, todo es rústico. Muy bien. <risa> <risa> <risa> Me gustó bueno, es que... mucho. Mucho, bueno, se nos, se nos va el programa, cada vez que viene sí. el Sauron trae tantas cosas que se nos va a así el programa rapidísimo. Hay una canción, una canción para cerrar, eh, otra vez, Ant, los decime Oscar. Antes que nada sí. queríamos mandar saludos a toda la gente del Sauron, nos si están escuchando. Dale, eh, que nos estén escuchando. Que los estén escuchando porque esto es para ellos también, para todos los maestros y nada, para toda la gente de San Telmo y vamos que vamos a poder luchar para que no lo pongan en el metrobús. Bien, acá eh, Oscar con boca, decime. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a mis tres sobrinitas. Dale, todo lo que quieras. Y, bueno, y, y a todos a mis oyentes. Cosa, Pérez, se, nos, se nos va el programa, escucha. Cosa, decime, Dani, un poquito. Sí. Para, no, no para que no nos ayuden, sí. para que no nos dejen sin colegio y, y bueno, a toda la gente, para que ponga un poquito de seguridad ahí y que no vea las cosas como... el Se la pintan sino y que, que, más la que vean, me capacite que la vean en la calle porque ahí sea ahí a donde se ven y se sienten la realidad de las cosas bien Entonces, se puede recapacitar, se puede dar marcha atrás cuando una decisión no es buena y está bueno defender lo importante, lo importante es un lugar para vivir, un lugar para estudiar, un lugar para encontrarse con otros y la propuesta que nos traen los chicos y las chicas de Lisauro y todo el equipo docente de Lisauro es, bueno, hay que organizarse para dar las peleas y para no quedarse solo frente a lo que es injusto, organizarse es una buena estrategia y Lisauro Aranciria propone eso como una herramienta pedagógica también de lo que hacen todos los días ahí los chicos y las chicas en el centro educativo. Muchísimas gracias por venir. Muy buen trabajo, los felicito y las felicito y nos vamos con una canción. Eh, arrancamos escuchando, es eh, la canción son todos ellos, son todos ustedes, ¿no? Sí. Dale, bueno, escuchamos la canción y en algún momento por ahí lo metemos a Elías que canta en vivo. Un poquito de la canción. Niño de los pibes, los que suben con el nombre de Elisabro defendemos nuestra escuela el derecho a la educación, la educación pero alguno no parece tiene, que quieren que sea pa' lo que, que tienen si la educación no es un derecho entonces debe ser un izquierdo en Buenos Aires si no tiene plata anda seguir raspando guiso en la lata Entonces debe ser un izquierdo. El mono tare si no tiene plata. Anda seguir el guiso en la lata. Los derechos no son un bondi. Los derechos no son el cielo. Esto pasa cuando no es lo mismo. Para todos lo los que vivimos. mismo, para todos los que acá vivimos, los derechos no son un bondi, los derechos no son un izquierdo, esto pasa cuando no es lo mismo, para todo lo que acá vivimos. Una producción recién salida del horno, me dijo Inés, ¿cómo es eso? Sí. ¿Cuándo grabaron esto? ¿Cuándo grabaron esto? Y ah, lo venimos platicando con la profesora fue, fue el último, Silvana. El último el grabado fue eso. Porque lo venimos platicando porque eh, era, era pensar la letra y bueno ponerle ritmo. Muy buena está la canción. Y Yo le quería dar la gracia a Silvana también, porque Silvana también lo ayudó mucho también. ¿Quién Ajá. es Silvana? Nuestra profesora de música Ah, le ahí el, el ritmo, parte del ritmo eh, Ella que lo toca la guitarra eh, Compañero ¿Qué? acá, Daniel, tocaba el, la, eh, percusión. la percusión el, el cajón Peruano ese ¿Sabés tocar el cajón peruano, Dani? Sí. Qué bueno. Chicas, ¿cantaron ustedes? Un poquito, un poquito, ¿Un sí, queremos un poquito, <risa> poquito. nos cantamos, uh, qué bien que cantamos. Bueno, felicitaciones cantamos. nuevamente, gracias Inés, gracias Martín que anda por allá afuera, bueno. eh, gracias por estar acá, quiero Nosotros que vuelvas. queremos agradecer también por invitarnos y bueno, no va a ser la primera vez, ni la última vez. No, por supuesto, siempre son bienvenidos al Centro Educativo Isauro Arancibia, las producciones y todos los proyectos que siempre están Ven, llevando adelante. Está Vamos a, traer, vamos, vamos a traer ahí vamos vamos a traer pues material nuevo la próxima. Perfecto, gracias ya el de la de la esto fue Hora Libre en el barrio. Radiográfica FM 89.3.